Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes suelen decir, suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globosonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Y es que los organismos oficiales mienten, y mienten descaradamente. Por supuesto que en otros temas también, pero en este de los ovnis con harta y conocida frecuencia. Cabe la posibilidad de que ...de que un testigo no experto confunda un globosonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo ebrio、eh, pueda confundir el planeta Venus difícilmente, pero en fin, podemos admitirlo、eh, con un ovni. Pero en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, esos testigos están hablando de objetos realmente no identificados. En cualquier caso, me gustaría saber qué interpretación, cómo se las i n g e n i a r í a en los medios oficiales, para interpretar este caso que les va a presentar Juan José Benítez. La provincia de Burgos es una de las zonas más ricas de España en cuanto a la casuística de ovnis. En nuestros archivos hay numerosísimos casos de avistamientos, de aterrizajes, de testigos que han visto estos misteriosos y enigmáticos objetos volantes no identificados en muchas de sus tierras. En los últimos meses se han visto estos objetos, estos ovnis, en pueblos como Peral de Arlanza, donde se detuvo. Uno de estos objetos durante varias horas por la noche, siendo visto por prácticamente toda la localidad. También tenemos datos, información recogida en pueblos como Solarana, como Castrillo de Solarana, también en Burgos, donde uno de los campesinos fue perseguido incluso por uno de estos objetos durante varios kilómetros cuando regresaba a su localidad procedente de Lerma. En fin, los casos, como digo, son. Muy numerosos. Pero quizás uno de los, una de las zonas donde hay más testigos, donde hay más、eh, casos, es preci precisamente el páramo de masa. En esta zona, en esta carretera, numerosos automovilistas, camioneros, han sido perseguidos o seguidos simplemente por estos objetos durante muchos kilómetros. Y en esta área, precisamente, nos hemos encontrado hoy, tras las huellas de los Omnis, con una localidad, Montorio, En pleno páramo, en el que se ha registrado uno de los casos más espectaculares. Han sido protagonistas cinco vecinos de Montorio, la familia Serna, que en una madrugada, pues realmente tuvieron un encuentro francamente impresionante que los dejó atónitos. Hoy vamos a escucharles precisamente en, en su relato. Sobre este avistamiento de un o m n i g i g a n t e s c o posiblemente lo que hoy se denomina en ufología una nave nodriza, una enorme nave de dimensiones、eh, fantásticas que se aproximó extraordinariamente al vehículo en el que、eh, se dirigían del páramo a la localidad de m o n t o r i o Creo que aquella madrugada、mmm, regresabais vosotros de una batida que habíais hecho para eliminar el jabalí que os estaba estropeando los, los sembrados. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquella madrugada en el p a r a o Pues nada, que dimos, o sea, íbamos con el coche dando la batida para ver si veíamos el jabalí en la finca, y es una finca que viene a tener unos por、pues, dos kilómetros aproximadamente de, de largura, ¿no? Y cuando íbamos, este Prudencio, pues ya vio una cosa rara, pero se cayó, claro. Y al final, ya cuando regresábamos de haber recorrido toda la finca, pues yo me di cuenta y e o Y dije así, digo, ¿qué es eso? Digo, la luna. Y entonces mi tío, ¿eh? ¿qué va a ser la luna? Si la luna está ahí atrás. En ese momento, claro, yo me volví para atrás. Ah, bueno, pues es cierto, la luna. En ese mismo instante, mirar al, al objeto raro que veíamos nosotros delante del coche. Y perdón, n y v a i s todos dentro de Land Rover, no? 6, sí, sí, 6, todos 6, dentro 6, de Land Rover. Regresábamos ya. ya para casa. ¿Y cómo era ese objeto Pues eso vendría a ser del tamaño de la luna. Un poco más, un poco menos de la luna llena se a b l a Porque aquel día había luna llena. Eso, eso es sababa, sea, es estaba, estaba a lo lejos.、Sí. Eso a lo lejos. Estaba a vuestras espaldas la luna. La、sí, luna estaba a nuestras、no、espaldas. espaldas. Por eso fue la sencilla razón de confundirme yo con la luna. Porque claro, el resplandor de la luna por la noche, pues yo sabía que había luna. Entonces yo, bueno, la luna. ¿Y qué color tenía ese objeto? Pues era mucho más claro que la luna. O sea, antes de la luna que viene a ser un poco amarillenta, ese era más blanco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que, era, pues, después, de repente, cuando dijo este a mi tío eso de si era la luna o eso, pues de repente que, que se nos viene encima, que, o sea, cre, que que creíamos la, que era que, la que se nos caía encima la luna o algo así, por el estilo. Se aproximó, a sí, se, apro se aproximó a una velocidad que teníamos que aplastar a、sí. la Tierra. Yo lo、pues、primero、no. que pensé bueno, era o sea, eso: cual... que se aplastaba hasta venía de frente. ¿eh? Quedamos así un poco, yo creo que quedamos así asustados. Asustados. Y después lo próximo que vimos, lo, que, que se marchaba, o sea que a lo lejos. Me comentabais antes el tamaño del objeto que era muy grande. Incluso tú lo, lo comparabas con una plaza de toros o más. Sí, grande sí, sí. p i t a r más grande porque. Largo, más. Oye, yo creí que aplastaba la tierra. No puede decir más que eso.、Sí. Luego vamos a l e pone r l a c e r c a s e como sí, la ropa de、no. tiros cristales pequeños por delante. No, sé, no sabemos a la distancia que estuvo nuestra y lo grande que pudo ser. ¿sí? Ahora que lo que les tuvimos nosotros delante parece que iba a aplastar a la tierra. O sea que se juntaba el horizonte de lo que veíamos nosotros con el otro horizonte. Y la forma. Lo que cubría, ¿Qué forma t e n í a Redonda. Era、sí. completamente redonda. Era redonda. Sí, sí. Entonces, como e si e s t e la verde clara, era, ¿no? Eso al marchar. O sea, verde c a r a Y en el fondo, lo que sería el aparato, pues era como blanco. Ya se veía un poco un distinto color. Blanco y. Paramos lo que f u por el coche. Según vimos esa cosa rara, yo le mandé para. Digo, para, para el coche, para el coche, para verle mejor. Y entonces paró, pero ya le teníamos encima del techo del coche, no veíamos. Sea, señor, más que gran la, gran claridad, gran... la claridad la l a c r i del a d d suelo. La claridad era muy grande, había muchas. Gran... Grandes, señora. Lo que, se lo, que, todo... lo que veíamos allí a simple vista, porque no era cosa de fijarnos en aquellos momentos, pues todo lo que se veía sin forzarse era claridad. Que... Y mirando por, por el lado de los cristales después, porque no teníamos、no、la manera de poderle ver, nos、pues、asomamos allí para mirar y ya vimos que ya se había retirado. Marchaba pero, con mucha rapidez y dejaba unos, unos colores atrás. Se veía entrar entre las nubes. Según marchaba、colores. se veía lo r e s p l d o r de las nubes.、Uh, no vimos、no no sí, más que hacerle acercar y ya cuando estaba le dijo. Estaba... Cuando el objeto se perdió entre, entre las nubes,、eh, iluminó también las nubes. Sí, sí,、eh, sí, iba, dejando, iba dejando el destello que dejaban las nubes, era blanco, pero el destello que dejaba el aparato. Eran unos colores como verdes, anaranjados luego por detrás. Bueno, d e j a b a s unos cuantos destellos y el objeto se veía un poco blanquecino, así se v e í a que era un poco blanco. ¿En qué dirección se perdió el, el objeto? Pues en la dirección que estábamos vimos que se perdía hacia Lisboa, Portugal, por ahí, una zona de esas. í、sí. Hay otra cosa, otro detalle muy interesante que comentaba s a n c h e z Nicolás, de que el tamaño era muy grande. Eh, incluso hablabas de que la luminosidad que desprendía abarcaba、eh, hasta donde se perdía la vista. ¿Qué tipo de luminosidad era? ¿Qué, qué, ¿Qué color? Pues el color era fuerte como cuando ves salir destellos de, no sé, yo creo que una s o l d a d o r a eléctrica o una cosa así. O sea, esos destellos fuertes, que es más fuerte que la luz normal, que después ver hasta incluso durante el día, el destello de una s o l d a d o r a eléctrica lo puedes ver, pues igual de fuerte era eso. Y, o sea, y, fuerte de dejarnos, no sé, iluminaba el terreno, el campo, el, todo, el, el monte,、todo. el bosque、y、donde e s t a b a i o s Y、nombre. las nubes y todo colorado, todo se puso, no sé, como cuando se esconde el sol, a d e más ilum iluminado t o d a v Las nubes la fue después, después al, al verles subir, es cuando ya se iluminó todo en las nubes. Según pasaba por entre las nubes, vimos que. Y estuvo, de en la la vía. Vía. estuvo un rato después, a n d a í a e s t u v o un rato después de esconderse. O sea, las nubes coloradas.、Oh, que, ¿Escuchasteis algún ruido en particular? Cuando se aproximó el objeto o cuando se alejó de vosotros, no, no se、sí, veía、sí. ningún ruido. No, y más es que estábamos, ya, o sea, s u s t a d o s una cosa así. Hubo un momento en que quedamos así, como, como que quedaríamos sin sentido o algo así. O sea, en, hubo un momento, el momento en que más se acercó,、eh, el que, o sea, que después lo próximo que vimos fue que marchaba. O sea, ya l、sí, o vimos marchar para de, arriba. a Un、no、momento, no sé. No es reaccionar, es que hubo un momento que nos falta a nosotros una fase. Hay en eso en el cual nadie puede dar detalles ¿eh? sí. de esos instantes en los cuales él vino hacia nosotros, ¿no? Hay un momento en el que tenemos que verle cerca. Y si no le vemos por el coche, vamos a suponer haberle visto después cuando se aleja. Es que ya le vimos a una distancia grandísima. Cuando le vimos ya. O sea, cuando nosotros, si es que tuvimos lo que sería, que nos recuperamos, lo vamos a suponer, ya le vimos que estaba lejísimo. O sea, que estaba ya. Pues, pues, eso fue mientras la discusión que teníamos, que si sería esto, que si sería lo otro, para cuando quisimos mirar otra vez, ya l a teníamos l n o obviamente, que no tenemos l discusión, un、sí. silencio. Silencio, pero、no. que después estábamos, que si、sí, sería esto, que si、pero、sería lo otro.、Pues, se que aún le vimos todavía. Cuando se u e l o que i m o s un momento sin reaccionar, pero después ya. Después de h a b e l o visto, e s p u é s de haberlo v i s después de haberlo visto, d e s p u a n d o n o s p u s i m o s a d i s c u t i r q u é sobre... fue lo que os asustó en realidad de, de todo esto? ¿Lo que os dejó sorprendidos? La, Yo la creo que l destello de a luz. La luz y la capacidad de, de, del la tamaño. De tamaño. ¿Sí? Eso es lo que nos h a h e c h o l o podríais、eh, relacionar o identificar con algún avión o con algún helicóptero? No, no, no. Eso es un s o a r Eso t i e n e a que ponerse allí eso eso en todos los aviones de... que hay en el mundo. Para cubrir lo que.、Eh, vamos, lo que, cuando menos lo que vimos, por d e c i r t yo, eso es. Oye, decirte es... Que, que lo que eso es el horizonte que tú alcanzas con la vista, como que se iba a juntar, lo mismo cubría él.、Eh. No sé si sería un efecto que hizo a la vista al acercarse a tanta velocidad, pero, o sea, la opinión nuestra, oye, quedarnos blancos pálidos, f í j a s e cómo sería que este llegó a casa y todavía estaba pálido. Porque、pues、nosotros sí, después d e v e r l o quedamos de acuerdo de no decir nada. Digo,、pues, si vamos a decir algo nos tratan de locos. ¿Entiendes? Entonces este llegó a casa y su padre todavía estaba levantado.、Y、dice, pero bueno, aquí、no. te ha pasado algo. Fue a la mañana siguiente que yo le dije a mi padre, digo, digo, esta, digo, esta noche hemos visto algo raro. Y mi padre dice, ¿será, será alguna cosa, algo que os habéis inventado, algo así. Cuando la mañana siguiente, que vino en el diario, el, un artículo sobre Ovnis que había aparecido en Portugal más o menos a esa hora. A、sí. la misma hora en la que lo habíamos leído. A la misma sí, hora en la que lo、sí, no、leímos、sí. más o menos. De dos, y media, de dos a dos y media. ¿Vosotros habíais、eh, leído algo antes o habíais escuchado algo relacionado con Ovnis? Sí, sí, sí. h o m era algo, habíamos.、Sí. Leí, y... no, pero en aquel momento lo que menos pensábamos,、no, pues, no, no, yo creo que era eso. Nos pegó el fogonazo no. y quedamos transestores es después, cuando ya nos íbamos dando cuenta de que podía ser eso. ¿Londres? ¿Os afectó al motor del coche o a las luces? ¿Os disteis cuenta si se estropeó el coche? Yo lo que no sé s i se paró el coche o. No, no, no, no. Si es que en ese momento como que no s e x i s e r a nada. Paramos el coche y nos quedamos mirando. No, es que yo le decía después a tu hermano, tenías que haber parado el motor para ver si observábamos, haber observado algún ruido. Dice, qué aguantada, eso es lo que nos ha faltado, el haber parado el motor. La velocidad del objeto. Veis que era muy superior a los aviones, a lo que vosotros、sí, habéis visto. Sí, vosotros? Sí, sí, sí, sí. Se vio sí, venir y desaparecer d e e s a a p r cuando e r c ya l o vimos que estaba encima de nosotros, desaparecer, pero, pero rápidamente, en un instante, por, el, por entre las nubes. En décimas de segundos. O sea, eso fue, no sé qué te diría, yo no se puede ni calcular. Fue un instante.、No, no, a d e más、no, no, que fue un detalle curioso porque hasta que no nos dimos cuenta nosotros empezamos a hablar de él, estuvo quieto. O sea, como una luna en el Pero, horizonte. No, sí. Sí. En ese mismo momento en que hablamos de él, se lanzó hacia nosotros a, a Tomeche. O sea, no sé si es que estarían escuchando lo que hablamos nosotros o lo que sería. Como bien decía Juan José Benítez, con toda probabilidad se trataba de una nave portadora. Algo escalofriante. Algo que en muchos sentidos rebasa con mucho、eh, toda la fantasía de los autores de ciencia ficción. Una nave gigantesca. Eh, ciertamente eh, es este el principal inconveniente para eh, a, eh, admitir o no admitir el testimonio de estos cazadores del páramo de masa.、Eh, también, si ustedes quieren, es un elemento a su favor. Si alguien quiere inventarse una historia sobre los ovnis. recurre a formas, a, a tamaños, a, a atributos físicos creíbles. Si alguien quiere llamar la atención、eh, y que su testimonio sea tomado por cierto, va a utilizar elementos que sean fácilmente digeribles. Vamos a utilizar este término por, por la gente, por los investigadores, por el público en general. Cuando alguien habla de algo difícilmente creíble. Eh, probablemente o con toda seguridad no se ha planteado la posibilidad de engañar. Sin embargo, y a pesar de todo, el testimonio del páramo de masa no es único. Son muchos, incontables, los testigos que han visto naves de un tamaño gigantesco, a veces de un kilómetro y más de diámetro. <coughs> Hay que tener en cuenta que es difícil para un、eh, testigo. Eh, convencional para, para un hombre no tecnificado el calcular las distancias, que es un elemento imprescindible, y a partir de la distancia calcular el tamaño. Probablemente se equivocan, probablemente no hay que tener en cuenta un testimonio de, de un labrador, por ejemplo, de un pescador o de un médico、eh, que habla de una nave que, que podía medir unos、eh, 700 metros de diámetro. Lo que sí queda como claro es que la nave que ha visto es gigantesca, tiene un tamaño enorme. Pero, como les decía antes, el caso del páramo de masa, en cuanto al tamaño de la nave, no es un caso insólito. Son muchos los testimonios de personas que han visto lo que presumiblemente son naves portadoras, que tienen un tamaño、eh, tremendo, un tamaño desmesurado, imposible para nuestra tecnología aeronáutica actual. Por ejemplo,.、Eh, Eh, si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas、eh, hablaban los pilotos de combate de Molón de la Frontera y de, algunos de ellos hablaban de unas naves de tamaño gigantesco. Y los pilotos e s un personal altamente cualificado, altamente tecnificado, que está acostumbrado a calcular distancias, a calcular tamaños. Sin embargo, l e repito, uno de esos pilotos habló, por ejemplo, de una nave que tenía un tremendo tamaño. Esto podemos calcular que podría ser, entonces, si estaba a 100 millas, a 120 millas, podría ser, no sé, 100 veces superior a un avión comercial o algo así de tamaño. No hay pues motivos para sorprenderse de ese tamaño desmesurado de aquella nave que vieron estos cazadores en Montorio aquella madrugada. Por desgracia, en casos de este tipo suelen faltar los datos técnicos. Las razones son obvias. Estos vehículos, estas naves, estos objetos no identificados parecen tener una preferencia por los lugares y las horas、eh, poco pobladas. Escogen eh, eh, zonas de cultivo, zonas del campo que, en, en las que hay muy poca densidad de habitantes, escogen horas en las que es difícil que haya paseantes o que haya gente que accidentalmente pueda verlos. Y si alguien en estas circunstancias los ve, suelen ser labradores que también por lógica carecen de los conocimientos técnicos necesarios en cuanto se refiere a aeronáutica. Sin embargo, estos condicionamientos en cuanto a lugar y en cuanto a hora、eh, traen como consecuencia que no solamente los labradores, sino otras personas que por su profesión se ven obligados a circular por carreteras secundarias y altas, altas horas de la noche puedan verlos. Por eso no faltan en los testimonios de los que han visto OVNIS profesiones como la de los médicos rurales. Vamos a ocuparnos de uno de esos casos, de un médico rural, del doctor、eh, José Jaén Jaro, el médico de Arnedillo, un pueblo de la provincia de Logroño,、eh, que una noche, el 15 de agosto de 1976, se vio obligado por, por el aviso desde una localidad cercana. A lanzarse a una de esas carreteras secundarias a una hora no habitual para atender ese ...ese caso que había surgido de urgencia. Y a su regreso, este médico de Arnedillo pudo contemplar el descenso, el aterrizaje aparente de uno de estos objetos volantes no identificados. Él nos va a contar qué es exactamente lo que vio aquella madrugada. Sí, a la salida de una curva vi un objeto luminoso. De una forma esférica, de un tamaño aproximado de un metro de diámetro, que descendía lentamente sobre una montaña. La cúspide de esta montaña era iluminada por ese objeto. La luz de ese objeto era de una intensidad muy aproximada a la del Sol. Yo que venía en mi coche no paré. Pero continué viéndole por mi ventanilla derecha. Caminé próximamente unos cincuenta o cien metros y dejé de ver, pero vi la cúspide de esa montaña iluminada durante un trayecto de un kilómetro a kilómetro y pico. Desde el lugar desde donde vio el objeto, desde la carretera, ¿qué distancia aproximada calcula que habría a esa montaña y qué tamaño podría tener, tamaño real, esa esfera? La distancia aproximada creo que sería sobre kilómetro y medio. Y el tamaño real es muy difícil de calcular, puesto que yo le vi, aproxima, le calculo. sobre un metro de diámetro. Luego ya el cálculo del tamaño real, pues pudiera ser 4, 5 metros. Pero que es muy difícil. ¿La velocidad de descenso a la que usted vio bajar la esfera, cómo era esa velocidad? Era una velocidad lenta, como para tomar tierra. El hecho está fuera de las explicaciones normales. Hubo otros testigos que también, desde otros puntos de vista alejados, presenciaron ese fenómeno. Pero además hay otras circunstancias. Existe una prueba, unas pruebas tangibles, tocables. En aquella zona, en los días siguientes, se pudieron apreciar huellas. Una serie de huellas circulares producidas sobre un campo de alfalfa. Huellas、eh, que quemaban esas plantas en distintos grados de combustión. Huellas que unidas a otro fenómeno parecen hablar,、eh, si no evidentemente sí con toda probabilidad de que aquello se trató del aterrizaje de una de estas naves. Huellas que vieron muchas personas y entre ellas la propia esposa del médico de Arnedillo que presenció el aterrizaje. ¿Qué volumen de huellas hay en, en esa zona? ¿Cuántas? Pues más o menos alrededor de doce... distribuidas de diferentes formas, agrupadas. La, hay un grupito de tres, otras más aisladas, Otras unas montadas sobre otras, y、eh, en fin, todas casi del mismo tamaño. Hay algunas más pequeñas, pero más o menos de unos tres metros de diámetro. Y forman dos círculos. El del centro、eh, tiene también alfalfa, pero crece con menos intensidad que la del alrededor. O sea, está menos calcinada que la del, que la del cerco ese, pero está más, más, más rala que. lo del resto del campo. Creo que forman una corona、eh, exterior. ¿Qué centímetros, qué medidas tiene esa corona? La corona son unos 70 centímetros. ¿Y en、sí. el interior la alfalfa crece igual que en, que en el aro ese, en esa corona exterior de la huella? Bueno, crece con un poquito más de intensidad, pero con menos que, que en la alfalfa restante. ¿Huellas? Avistamientos que ya no son familiares. Los testigos no mienten. Sus relatos a veces son objetivos, a veces son cargados de emoción, pero es indudable que estas personas, que estas gentes que están desfilando por、eh, nuestro programa han visto con toda seguridad algo, algo extraño, algo insólito. Testimonios que son cada día más frecuentes. En cualquier momento, a lo largo de nuestra geografía. Al igual que en cualquier geografía de cualquier país, son cientos y cientos los testigos que están viendo estas naves. Cierto, como les decía en un principio, que en ocasiones pueda tratarse de globosonda. Cierto que algún eh, testigo eh, no muy equilibrado pueda confundir el planeta Venus con un ovni o la luna. Tal vez algún meteorito o algún avión infunda el error. Pero en la mayoría de las ocasiones. los testigos están viendo evidentemente algo insólito. Están viendo objetos volantes no identificados. Y es que se diga lo que se diga, expresen lo que expresen los medios oficiales a través de、eh, los periódicos o a través de las notas dadas a la prensa, se especule lo que se quiera desde un punto de vista racional, los OVNIs son una realidad evidente.